programa el de hoy en el que, como viene siendo habitual, estamos atentos a la actualidad del de pop y vamos a comenzar con una formación pues mítica que vuelve en este 2009 con un álbum que recuerda a lo mejor de su carrera. El álbum se llamará Yes. Ellos son un par de tipos llamados Pet Shot Boys. Esta es la canción que da a conocer Este álbum, Love, etcétera... Pecho Boys, bienvenido, bienvenida... Estás en estado de hipnosis... retorno de Neil Tennant Crislow de Pet Shop Boys con un temazo llamado Love, etc. Un, un, un tema que se incluirá en su nuevo álbum, un álbum llamado Yes, y un tema que sin duda alguna será manoseado hasta, hasta la extenuación. Se oirá de fondo en, en desfiles de moda, se oirá de fondo en anuncios de televisión, y bueno, todo eso es consecuencia de, del gran nivel creativo que han vuelto a alcanzar los chicos de la tienda de animales, Pet Shot Boys. Vamos a continuar en, en Londres, en este caso, con unos novatos. Unos novatos, entre comillas, llevan un par de años editando canciones, editando singles. Y es ahora en el 2009 cuando al fin publican su primer trabajo. Ellos se llaman Fanfarlo. Eh, el álbum lleva por título eh, Reservoir y lo vamos a conocer con esta canción de tintes épicos que ya suena por aquí de fondo. To se jmenuje Fire Escape. gente que manifiesta abiertamente que no le gustan fanfarlo pero en fin la canción realmente merece la pena fire escape uno de los temas que conforman reservoir vamos a no vamos ahora desde londres hasta hasta glasgow hasta escocia una tierra eh, lluviosa en la que eh, los grupos generalmente tienen un aire optimista como en pocos sitios Los que nos van a acompañar a continuación están en esa línea. Cámara Oscura, un grupo delicioso, muy cercanos a la perfección en el pop, que tiene nuevo álbum en el mercado. Maudine Carir se llama El Nuevo Trabajo y contiene temas preciosos, como este French Navy. Ellos son Cámara Oscura. Trick of fate. French need be my sailor may Maybe me my sealer i want oscura nunca falla, una auténtica delicia en este nuevo trabajo pues se mantienen en su línea de Moutin career y eh, temazos redondos, perfectos como ese French Navy nos venimos hasta nuestro país hasta Barcelona para escuchar a Elena, Elena es un grupo, aunque eh, casualmente su cantante también tiene ese nombre, aunque el nombre de la cantante es, es con H, Elena Miquel que además al mismo tiempo es también la cantante de facto de la fe las flores azules, ese grupo paralelo con el que quizá ha conseguido más éxito que con su banda matriz Elena han publicado un, un nuevo trabajo se llama el, el álbum Un café 70 matins en este álbum cantan completamente todas las canciones en catalán y lo vamos a descubrir con este tema llamado En un minuto son los nuevos temas de Elena en catalán está en plena forma gracias a grupos como Manel o grupos como Elena con este nuevo trabajo o, eh, un álbum llamado Un Café 70 Matins y con canciones como ese En un minuto. Seguimos con la música en hipnosis, en este punto del dial y lo hacemos con el pop eh, alegre, con el pop colorista de Cola Jet Set el grupo que surgió tras la disolución de los añorados fresones rebeldes tienen un nuevo trabajo lo inauguran con este el sueño de mi vida son los nuevos temas de Cola Jet Set música de Cola Jet Set despertando al adolescente que hay dentro de cada uno de nosotros. Es, es algo preocupante, ¿no? Que al menos en mi caso de cierta edad y esta predisposición por, por grupos con este aire un poco infantil. A mí resulta un pop realmente pues arrebatador, totalmente totalmente maravilloso. El sueño de mi vida. Es como se llama esta canción que se incluye en el segundo trabajo de Cola Jet Set. Guitarras y tambores. Vamos con música mucho más mucho más seria. Elvis per Elvis Perkins es eh, el nombre del personaje que nos acompaña a continuación, un hombre con una vida un poco uh, con muchas turbulencias, hijo de Anthony Perkins de del Norman Bates de Psicosis. La, la madre del chico falleció en los atentados del 11 S y todo eso ha creado pues una forma de crear música pues un poco melancólica, un poco oscura. Tiene un nuevo trabajo en el mercado, se llama Elvis Perkin in Dearland. Vamos a quedarnos con una de sus canciones, este tema llamado Shampoo. La música de Elvis Perkins debutó en el año 2007 con un álbum que nos dejó totalmente sorprendidos a todo el mundo. Un álbum llamado *As Wednesday. Eh, durante este tiempo ha estado girando junto con su banda y toda esa, toda esa gira, todo ese bagaje ha dado lugar a este nuevo trabajo. Elvis, Elvis Perkins in Dearland, y Con temas quizás pues, quizá más abiertos, menos introspectivos que los de su primer trabajo pero desde luego siempre con ese eh, pozo de, de tristeza que rodea a la música de este norteamericano nos venimos hasta nuestro país de nuevo para escuchar la música del nuevo proyecto de José L. García, el que fuese componente de Manta Ray o de Viva Las Vegas ahora junto con Fanny Álvarez ha creado esta nueva formación llamada L. Belga vamos a escuchar una de sus canciones un tema llamado Todas las canciones cosas, son los nuevos temas de L. Belga no querré demostrarte mi amor que hay algo extraño lo simple puede serte fiel sin dudar si al final llegarán otros besos clandestinos Oh LL Belga, el álbum se llama 1971, ya te digo que es el nuevo proye proyecto de José L de, de Manta Rey ¿no? y eso se nota, eh, toda esa, todo ese trabajo anterior que él tenía en canciones como ese Todas las cosas vamos a ir ahora con uno de los músicos del momento, M. Ward o lo que es lo mismo Matt Ward que tiene nuevo trabajo en el mercado tras eh, publicar en el, la pasada temporada un, un, un álbum que oímos hasta la saciedad aquí en Hipnosis pues fue uno de los mejores álbumes del pasado 2008 para nosotros aquel álbum que se llamaba She and Him el álbum que grabó a medias con la actriz y por aquel tiempo su novia Zuni Deschanel Zuni al final se casó con otro se casó con Ben Gibbard, con otro músico Y bueno, aquí sigue el pobre M. Ward sacando sus discos. Después de este momento eh, dónde está el corazón, vamos a centrarnos en la música. Vamos a escuchar un, un tema que se llama Stars of Leo. Son las nuevas canciones de Matt Ward. December That means the beginning of the end Between the last and the line of an emotional time And the patriarch of rational man And I'm overwhelmed at the range of emotion I can ride in some high lonesome sound I get so low I need a little pick me up I get so high I need to break me down Get so high I need to break me down And when I'm high above the sea of love With the stars of Leo shining Well that's a long way to fall into the blue But it's just a matter of time until I do, yeah. But now I'm under the ground in New York City i miss the water from the wells back home And that's exactly what the paper said would happen If I keep on crowded subways alone So I try to surround myself with real love You know, the kind that make the wheels go wrong I get so low I need a little big meal Time el título del nuevo trabajo de, de M. Ward, de Matt Ward, y contiene canciones como es Stars of Leo. Nos vamos hasta Canadá. Que. Qué gran cantidad de, de grupos están llegando desde ese, desde ese país. Uno de esos grupos es The New Pornographer, una, unos habituales de Hipnosis. Hoy vamos a quedarnos no con la música del grupo, sino con la música del líder, con la música de A.C. Newman, que también. Ha publicado un nuevo trabajo. El álbum se llama Get Guilty, Sintiéndote Culpable. Y tiene canciones como este de Heartbreak Rights. Son los nuevos temas de A.C. Newman. and she said let's go Ellie." she cried the hungry rides for free he yeah, Obviamente la música de icy Newman recuerda mucho a la de los New Pornographers. No en vano él es su líder, aunque también tiene una carrera paralela en solitario. Un álbum llamado Get Guilty, con canciones con subidón, como ese The Heart Breaks Rides. Vamos ahora con uno de los niños bonitos de la escena internacional, como es Jeremy Jay. Su nuevo trabajo, su segundo álbum, lleva por título Slow Dance, un baile lento... Y nos vamos a quedar en hipnosis hoy con, con canciones como este We Were There, las nuevos temas de Jeremy J. Jeremy J hace Yeah este tema We Were There. Esto que entran así a golpe de redoble, no son otros que Bishop Allen llegan desde Brooklyn y estas son sus nuevas canciones Oklahoma. I was found Los neoyorquinos Bishop Allen, un álbum llamado Girl, así es como se llama. Vamos ahora en hipnosis con un álbum eh, benéfico, un álbum eh, producido por la fundación Warchild, una gente que intenta apoyar a los niños que se ven in involucrados en algún conflicto, en alguna guerra. El, la nueva edición lleva por título Heroes y encontramos a, a multitud de, de formaciones, de solistas, haciendo versiones de clásicos. Vamos a quedarnos con Beck, que hace a su, a su manera, hace propio, este Leopard Skin Pillbox Hat de Bob Dylan. era eso, el tipo de Los Ángeles, Beck, haciendo propio, eh, enturbiando el, el clásico Leopard Skin, Peel Box, Hat, un álbum, un, una canción que se escondía en, en Blown on Blown, eh, uno de los álbumes míticos de Bob Dylan, y que ahora en esta versión pues, lo, puedes encontrar de, de, lo puedes encontrar dentro de Heroes, el, el nuevo álbum de la fundación Warchild nos vamos hasta Suecia no para escuchar a un grupo de pop exquisito, sino para escuchar a, a un grupo garajero de rock sucio llamado Mando Diao su nuevo álbum el quinto se llama Give Me Fire y se inaugura con este Blue Lightning White Trench Coat Mando Diao llegando al final de la sesión de hipnosis. Cuando cuente tres despertarás y no recordarás nada. Simplemente sentirás un enorme placer. Uno, dos y tres. Despierta.